Buenas tardes, sí, estamos con un profundo dolor, ¿no?, por lo que ha pasado, eh, a muerto el jefe político de nuestro espacio, con lo cual este, no nos queda más que eh, estar así, ¿no?, con esta situación. Y es un profundo dolor que, que seguramente... Eh, ...del cual nos vamos a reponer... ...porque... Eh, ...tenemos la fuerza... ...de la militancia, del compromiso... ...de las convicciones... ...de creer y no ha acompañado... ...este proyecto y... y bueno, también... Eh, ...creemos que... Eh, ...este dolor también se sale... Con, ...con mucha militancia, con mucho compromiso... ...y... ...bueno... Intentaremos reponernos y, y seguramente vamos a salir para adelante porque en la sangre de los militantes populares eh, esto se va a, a tomar como como redoblar la apuesta, ¿no es cierto? Bien, y eh, bueno, digamos, eh, muchos han expresado en estas horas su preocupación su... preocupaciones o expectativas hacia el adelante. En el caso de las organizaciones sociales, digamos, ¿cuál es cuál es la visión? A nosotros eh, vamos a redoblar la apuesta en el apoyo y darle toda la fuerza a la compañera presidenta, a Cristina. Eh, creemos que vamos a salir con, con más fuerza y, y por ahí algunos escribas, algunas plumas de la derecha que ya hoy están vaticinando este, el fin de este modelo, este, se van a equivocar porque contamos con una fuerza este, inmensa y aparte una observación que vemos de los últimos tiempos es la gran participación de la juventud. Hay mucha juventud muy comprometida y, este, y bueno, en esa fuerza que tenemos, organizaciones sociales, en las organizaciones políticas y sindicales, este, creemos que vamos a tener la fuerza para salir adelante. de eh, la Saúl, esta noche hay una actividad en Plaza de Mayo? Sí, varios, no, varias organizaciones sociales, sindicatos, todos los que estamos en el espacio del kirchnerismo, nos vamos a convocar a las ocho de la noche en la Plaza de Mayo y creo que esa convocatoria se extiende a las plazas este, de todo el país. Eh, bueno, es una forma de demostrar nuestro afecto, eh, nuestro dolor y, y para darle fuerza a la Presidenta que sabemos que la tiene porque tiene mucha convicción, tiene mucho coraje y tiene mucha inteligencia que le va a permitir salir de esta situación Bien, Saúl, muchísimas gracias por este tiempo para Radio La Barría. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.